Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A doce horas. Por radio. La vh La colectiva. La Las radios de la RNNA. Red Nacional de Medios Alternativos. de lunes viernes de 10 a 12 horas www.vr.com Hola, hola, muy buenos días estamos aquí en los estudios de Radio pueblo rica enrique... empezando y enredando las mañanas Este, como todos los lunes nos encontramos aquí en el estudio, mucha gente dando vueltas, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos en el aire con todas las noticias. Mi nombre es David y bueno, vamos a estar de esta hora y acá se van a presentar también eh, la gente que hacemos este programa, este hermoso programa. Bueno, eh, buenos días este, a, a toda la audiencia. Mi nombre es Sebastián y es un gusto volver a encontrarnos eh, en una nueva emisión de El Emperador de las mañana Muy buenos días, estamos nuevamente en el segundo programa oficial del Enredando acá desde San Salvador de Jujuy, desde el sector B5 Alto Comedero. Eh, yo soy Victoria, muy buenos días, compañeros que eh, está operando es Pancho, eh, estamos también junto con el Mono, con Johnny, acá eh, en la producción Javi y Pache está en, en San Pedro y ahora se va a presentar mi otro compañero. Así es, muy buenos días a todos los que nos están escuchando, desde San Salvador para toda la Argentina, nos están retransmitiendo las radios que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en un nuevo, llegando las mañanas, nuestro segundo oficialmente, así que ya estamos listos aquí con toda la agenda para el día de hoy, este, bien cargadita como resulta todos los días y como nos resultó también la semana pasada. Así que ya en el próximo bloque estamos comenzando con las entrevistas para el día de hoy. Eh, vamos a comenzar lo que tiene que ver con el conflicto docente en Santiago del este que que bueno el programa este eh, alcanzó puntos muy ángido con distintos hechos eh, que vamos a estar conversando ya en la entrevista que tenemos conta así de son las diez y eh, diez de la mañana pasamos nuestro nuestro país. Eh, red Nacional de Medios Alternativos, se pueden encontrar ahí, nos linkean en el Perú se pueden conectar con nosotros. Si no, también se puede con eh, comunicar en la página de la red, que es www.rnma.org.ar. Bueno, y, y como decía aquí, hoy vamos, tenemos una hacienda bastante cargadita. En el primer bloque vamos a estar hablando con Gloria Mamani, productora. Eh, que pertenece al Movimiento Nacional Campesino Indígena que va a estar hablando, comentando sobre la usurpación de tierra eh, por parte de la empresa Manaos. Así es, eh, Gloria Mamarín es productora eh, y militante también de, de Palma Sola. Eh, hay dos casos puntuales eh, de usurpación de, de tierra que afectan a seis familias eh, y son por parte de empresarios. Uno es un empresario ligado a Manaos y la otra a CRAM, Sociedad Anónima. Estamos en contacto con Gloria. Eh, hola Gloria. Hola, Victoria, a vos y a todos los eh, los oyentes escucha de esta FM. Este, bueno, sí, ya de desde Palmasola hoy digamos, para contar un poco la situación con la que venimos a Cabeza desde hace varios años atrás hasta que, bueno, primero como familia suelta y después bueno, ligado a, a la misma la misma necesidad no... No nos obligó a a empezar a juntarnos con los con los vecinos con demás familias de acá de los parajes y hacer nuestra propia organización de base como es tierra fértil y después bueno veíamos que la lucha era des también por solo ser una organización de base este nos, nos, nos formamos y fuimos parte de del movimiento nacional campesino indígena y como es la vía campesina internacional la club a nivel mundial no así que. Un poco más este por lo menos respaldado no porque ya sabemos que no somos solo mi familia o la familia de mi vecino el que pelea, el que lucha contra estas grandes empresas transnacionales o de estas empresas que vienen con todo no avasallando a nuestro territorio sino que que ya más fortalecido por lo menos eh, tener otros compañeros a nivel nacional a nivel internacional que que luchan y pelean por lo mismo, ¿no?, que nosotros, por por nuestros derechos, ¿no?, porque es por lo que peleamos nosotros, por nuestros derechos, que es vivir dignamente y, y sin molestar a nadie, solamente seguir en nuestro territorio, seguir en, con nuestra vida de, de día a día, de, de hacer nuestra producción orgánica, como es lo que sabemos hacer solamente nosotros los o los pueblos originarios, respetando, ¿no?, lo que es la madre tierra, la naturaleza, porque es somos nosotros, ¿no?, los los campesinos, los indígenas lo que defendemos del territorio, ampliamente, no porque el territorio es nosotros decimos territorio, es Pachamama, cama, esta territorio, embarca todo, ¿no? Aire, agua, tierra, todo lo que es la naturaleza. Y vienen ellos, no, no, los que vienen a avasallando como lo bien decía acá en en el territorio nuestro empezamos muy fuertemente la pelea cuando a dos abuelos, bueno, en realidad mis abuelos, ¿no? fueron atropellados golpeado por por los sicarios de orlando de mayledo de Horacio Macedo en ese momento embajador de de acá de argentina en Bolivia entonces él es el dueño con con su familia de esta empresa que es este trans anónima entonces son las tierras donde nosotros donde nosotros vivimos ancestralmente en esa en esa fecha empezaron las los conflictos fuertes cuando lo golpearon a mis abuelos y terminamos detenidos nosotros porque a nosotros nos cuesta llegar al pueblo, al centro urbano, a hacer la denuncia y los empresarios los sí tienen su movilidad como para llegar primeramente, ¿no? Gloria, este eh, se ha eh, o se viene escuchando desde hace mucho tiempo las problemáticas en particular de esta zona de Palmasola, de problemática de monte, problemática cómo eh, nos puede explicar cómo es la realidad de la tenencia de la tierra en, en, en esa zona. Y sí, la tierra ahí este hay mucho conflicto, bueno, como te digo, nosotros empezamos en tierras primero en su momento, en el, como cuenta mis abuelos, ¿no? En su momento eran tierras fiscales, o sea que que era de, de, de, de la gente que, que vivía, que producía y después de la noche a la mañana aparece que, que tienen un título de tierra, como son esos grandes empresarios. O sea, está la magia de que de que la noche o la mañana pueda llegar una, una tierra fiscal, una tierra del Estado, de la provincia, para entregar a las familias que siempre han vivido o pase a ser a mano de un privado, ¿no? es el Y después, bueno, hay mucho... Acá nosotros empezamos a organizar y a trabajar con mucha gente que están en su momento pagando en el Instituto Jujeño de Colonización, que fue en su momento, que ahorita no existe más... Y también que tuvieron el mismo problema el que tenía más plata por ahí podía pagar a la, las tierras y, y adquirir esas tierras vitales y el que no tenía bueno quedó aislado no o, o terminando sus animales su producción y, y terminando en la orilla de o del arroyo o algo acá en el pueblo de Panasora que que también después las familias fueron afectadas por la inundación por el aluvión, porque dijeronon claro, vinnieran a vivir al margen del arroyo un lugar que donde nadie te puede donde nadie te puede coseger porque. ...porque ese lugar es, es inhóspito para vivir... ...es una ley que no se puede vivir al lado de un arroyo tampoco... ...a un par de metros por el por el peligro que se corre, por la inundación... ...así que esas familias terminaron viviendo ahí... ...y algunas, bueno, desgraciadamente con el aluvión también fueron desaparecidas... ...así que todo fue como una es una locura... ...y por ahí vos te pones analizado a pensar lo, lo que pasa no con estas grandes empresas... ...porque ellos no viven acá... Nunca vivieron en nuestro territorio nunca estuvieron sino que porque sólo ellos tiene poder de poder de tener poder económico político político partidario este a no hacia los pequeños productores así que esa es la la locura de eso, cuando nosotros nosotros por ahí empezamos a tener un poco más de de análisis sobre la la coyuntura o tener un poco más de salida y entender no porque antes uno sumiso en el campo decía no bueno, vienen con un papel. A nosotros cuando nos empezaron a atropellar vinieron con un papel nos dijeron que no iban a estar con lasgendarmerías con iban a venir con las topadoras si bien han intentado entrar eh, tiraron un poco de monte en el patio todo este nosotros bueno porque teníamos ellos tenían papeles y nosotros siempre poseedores obviamente son grus porque vivimos cuidamos lo que nosotros esto lo aprendimos después con con años de militancia, con años de salir y y compartir también con compañeros abogados y no iban a enseñando no iban contando o íbamos intercambiando los los saberes. Nos dimos cuenta, pero en su principio nosotros pensábamos como como muchos todavía piensan que que tiene el papel del dueño y no el que y no el que vive y cuida, ¿no? Así que así nos empezaron a cameretar, a entrar y pero bueno, por suerte y gracias a Dios estamos ya organizados y y podemos hacerle un no es no es pareja tampoco la pelea, pero por lo menos hacerle un frente, ¿no? O, o por lo menos poder pelearle un de un igual a igual. Yo creo que nunca va a ser, pero somos fuertes porque somos el pueblo y somos somos la realidad, digamos, somos personas, estamos estamos vivos, somos estamos presentes. Gloria, ¿podrías profundizar un poco la situación de las familias afectadas con la ocupación de estas tierras? Y aquí en Palmazola somos varias familias este en el paraje donde yo vivo, somos ocho familias solamente en este paraje, pero después están después gente afectada que bueno por ahí algo también en el principio del programa anunciado digamos que los casos con los empresarios más fuertes que tenemos nosotros por lo menos demandas denuncia y, y los conflictos más más más salidos digamos en los medios y a nosotros afectados son como es el de de Horacio Macedo y ahora el que es más reciente el de Orlando cáido el dueño de el dueño de la gaseosa Manado no él, digamos, no solo afecta acá en Palma Zola, bueno, con él el conflicto ahora más reciente que está teniendo no solo nosotros acá en Palma Zola, sino también con compañeros nuestros en Santiago del Estero, que también son parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero en Santiago su organización de bases en Mocase, ¿no?, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y con él, en esa en esa parte, digamos, hay muchas familias también que son como como diez en, en, en las cintas, digamos, que que vino Camilo y las compró supuestamente a Ford a Ricardo Ford al padre de Ricardo Ford que nosotros digamos así vamos haciendo buscándole el hilo buscándole el hilo analizando y viendo porque como hacen de una mano a la otra sin conocer llegar gente llegar gente de afuera y llegar gente de afuera y y quedarse con con las tierras de los de, de nosotros de los pequeños productores de los campesinos los productores ¿no? Claro. y Después está la gente de, de los que están en los fiscales, ahí sí ya son como 100, 100 familias que están dentro de ese de esa parte, porque nosotros venimos, bueno, trabajamos en los fiscales, y trabajamos analizando las situaciones en lo pri, en lo privado también, ¿no? Porque digamos son fincas como la de Escalvido, como la de como la de Macelo, que son ya pasan a ser el conflicto ya con privado, ¿no? Y lo otro, y lo de, eh, lo de colonización que era en su momento ahora no sabemos qué es lo que es, pero son fiscales, no son tierras fiscales en las que también la analizamos y también le buscamos la vuelta para para que no se desaloje esa familia. Gloria, ¿y para qué tienen las empresas de esta tierra? Y ellos este como de de todos saberlo, digamos, bueno, por ahí algunos radio escuchan, ¿no? Ellos desmontan, topan todo el monte, este se tiran todo el monte y después te ponen soja transgénica, maíz transgénico, todo granos, digamos, no nada sino ha producido para para nosotros para la producción, digamos como la nuestra que es la economía popular, la soberanía alimentaria, de los alimentos sanos para el pueblo, para las comunidades, ¿no? Solamente hacen para exportar en grandes escalas, por eso es que te desmontan, se tiran todo el monte y y todo lo que implique eso, ¿no? El medio ambiente y, y todas las contaminaciones, a nosotros después de esa de esa fecha que han empezado ellos con con los glifosato, los cuatro dea fumigáis y el contamináis este Este, nosotros tenemos que conseguir la forma de conseguir el agua ahora del pueblo porque nosotros antes sabemos tomar un agua de un arroyo donde violaban las maquinarias donde las contaminaron las napas y y en la propia agua la contaminaron con con su maqui, con lavando su maquinaria con con la con los restos de los químicos que quedadan no después los animales nuestros también este nunca en la vida mi abuelo falleció hace poco de 98 años y el almirarísimo porque nunca en Madrid vida sucedido que un animal nace con un ternero con tres ojos o un ternero con mala formación que lo que acá pasó ahora después de de esto, ¿no? Después de las de las fumigaciones y y todo lo que va. Sí, nos atropellar mucho, nos sí. nos marcaron mucha hacienda, nos atadeñaron pues, también con una, una con las máquinas. Pregunta sobre sobre esto que vos habla de las de las fumigaciones, bueno, algo que sale que sale el vuelo, pero que eh, eh han presentado tienen eh denuncias sobre como sea me, nos dejaste sorprendidos a todos aquí a todos y a todas cuando hablaste de este de este de este cordero este chinas sí, tienen nos, eh, han iniciado acciones por eso sí totalmente nosotros como te digo nosotros primero nos organizamos entre. Algunos compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar, yo al salir son despedidos, digamos en su momento, pues bueno, son los primeros en acompañarnos, en ayudarnos a organizar y hoy ya son compañeros despedidos también de, de del, del trabajo, este, y después bueno, con compañeras abogadas, ¿no? militantes de otras organizaciones que han empezado a dar una mano para o sea, que nos fuimos formando nosotros y Y son con ellas lo que presentamos las acciones legales porque si no después te tratan de de malvados de matones como que, que somos los malos los, los campesinos o los indígenas que nos vamos a la fuerza a la violencia no nosotros resistimos y te detenemos nuestro territorio mientras que la ley no lo porque hay leyes pero también como como bien dizme a los campesinos, a la gente del campo que echa la ley echa la trampa porque la ley siempre o no siempre pero la mayor gran parte del tiempo favorece al que tiene al que tiene poder político, económico y y no al que vive en el campo o a las comunidades porque hicimos presentaciones legales infinitas veces, mi abuela hola antes ante de ser parte de la organización presentó montones de acciones con diferentes abogados y, y nunca fue este nunca fue resuelto digamos un caso a favor de, de las familias campesinas, ¿no? Y ahora también como organización con, con la doctora nosotros tenemos una, una abogada que este compañera que militita con nosotros, que hace todas las presentaciones legales Había compañeras este, abogadas de la Secretaría que también quedaban despedidas, sin trabajo, también acompañaban a, a nuestro sector y y hoy se nos hace difícil en ese sentido, ¿no? También con los despidos, con lo que está pasando en el país, que ya no no tenemos ese apoyo porque las compañeras, así si bien eran trabajadoras del Estado, servían al sector nuestro, ¿no? Y hoy no están, así que solamente pelearla nosotros con la compañera que es una compañera de la organización, y seguí presentando, pero como te di, la, la pelea no legal, porque el que tiene mucho poder político, económico, este es el, es el que lleva de la de ganar con las leyes, porque siempre sale a favor de ellos, y no del pequeño productor, porque nosotros ya la vivimos, no, no lo digo por solo eso de contar o de hablar, sino que, Nosotros vivimos los juicios en, en los pequeños productores muy raros, no sé si en alguna vez se habrá dado un caso, pero después eh, siempre, siempre fue el el tema de que la las leyes están a favor de que tiene más y no de los pequeños productores. Gloria, en lo que tiene que ver con esto que comentabas, sabemos que hay una denuncia del año 2013 contra sí. Orlando Canido, eh, en qué instancia se encuentra esa denuncia y en ese sentido, este, si bien comentaba vos en términos generales, ¿qué más nos podés especificar sobre el accionar de la justicia y de eh, los legisladores de la localidad? Sí, aquí en Palma Zona, como que los legisladores no, <risa> digamos, no hay mucho que decir porque no, como que no hay texto, ¿no? este ...por ahí el tema con el con el municipio... ...con el intendente hay un poco más de diálogo... ...se trata de trabajar en conjunto... ...pero más con otras con o, en otras cosas... ...y no tocando el tema de los conflictos de tierra... ...porque... ...porque si bien digamos también... ...bueno ahora tiene un gobierno opositor... ...pero en su momento era un uh -huh. gobierno... Al, ...igual que ellos... Y, ...y ellos defendían la parada también del de lo mismo... ...porque... ...si este el municipio... ...se ponía a favor de los conflictos de tierra seguramente se le cortaba también el ingreso al municipio y cosas así que pasan no te voy decir qué loco lo, lo sucedido pero es así porque nosotros hablamos en varias oportunidades con el intendente con los concejales y, y van van cambiando digamos los concejales nosotros hoy lo que estamos haciendo para trabajar con los, con, con el con consejo deliberante es una ordenanza no para que se frenen los desmontes en el departamento no todo en su momento lo hicimos para todo el departamento lo ordenan pero no sé no se dio así que ahora estamos peleando por una por lo menos alrededor de Palmazola que se y que se respete porque ya la verdad es que no no hay monte y es el único corredor biológico que está quedando en la provincia de la transición de Yumba con Tarjo que se une el Parque Nacional Calilegua con la Reserva Las Bantitas y el Parque el parque del Rey nosotros estamos vinculado justamente en este corredor biológico y que si no lo defendemos nosotros se va a terminar eso, ¿no? Porque el último pedacito, como te digo, de lo que está quedando y es un corredor biológico que si bien nosotros solamente los campesinos defendemos y sabemos que eso a los empresarios no le interesa, ¿no? El corredor biológico de la naturaleza, solamente le interesa tener Gloria, creo que hola Gloria, para Para vivir, nada más. Hay otra cosa, no sé, si ambición... Yo la verdad que, que charlo a veces con mis compañeros, pero no uno no se explica, ¿no? O será que uno es demasiado... No es tan ambicioso, no sé, pero no te explicas porque sabes toda la la cantidad de plata que pueden tener estas grandes empresas, estas grandes familias y que no se conformen solamente con apropiar a las familias campesinas y, y seguir el... El desalojo y el desmonte y después por leyes digamos nosotros peleamos mucho con la ley de la agricultura familiar, no sé por eso el diputado nommbrado nosotros lo único que, que con eso fue en, a nivel nacional fue la primera que que pre, la primera nosotros presentamos acá por por un paraje que se llama las vertientes yendo ya a la provincia de salta este presentamos por un, una familia pae que fue digamos la única la única batalla que pudimos lograr a nivel. Uy eh, tuvimos un problema con la comunicación con Gloria vamos a intentar comunicarnos nuevamente con ella Gloria nos estaba comentando la situación de los productores campesinos e indígenas de Palma eh como estábamos un poco apurados con la llamada, bueno yo me olvidé comentar que a Gloria eh, hicimos el contacto con ella eh creo que desde el corte que se hizo en Calilegua el año pasado por el tema de las petroleras en el parque nacional justamente Calilegua eh y siempre viene acompañando junto con la organización Tierra Fértil y el Movimiento Nacional Campesino e Indígena las distintas luchas que se han venido sucediendo acá en Jujuy ligadas también a la Secretaría de Agricultura Familiar como comentaba Gloria muy bien eh ellos marcharon junto con ellos y están activos acompañando a los despedidos de, de la SAP justamente el viernes se hizo una actividad en conjunto con Con compañeros de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Agrarias que estuvimos participando el, el enredando del lunes pasado y nos comentaban bueno la situación de la usurpación de tierras con estos dos empresarios con Manaus, que como Gloria comentaba eh, también tiene incidencia o también hay usurpación de tierras en, en en Santiago del Estero eh con los compañeros y que están llevando a cabo también acciones judiciales y legales eh los compañeros de Mocase en Santiago del Estero, movimiento campesino de Santiago y bueno y la otra que mencionaba eh, Gloria está ligada a Horacio Macedo que es de CRAM, CRAM Sociedad Anónima eh, son productores eh, de ferretería para uso agrícola son quienes proveen al a los productores y también a los empresarios eh, de tijeras para poda eh, para distintos cultivos ya sean cítricos o vitivenícolas es importante también recalcar esta cuestión de que no solamente sucede aquí en Jujuy, sino que también sucedió en Santiago del Estero y en otros lugares, que eh, en Santiago del Estero, por ejemplo, denunciaban que que la empresa Manao, digamos, el dueño de la empresa Manao, eh, avanzaba, digamos, con grupos paramilitares, ¿no?, donde se derroteaba también y se correteaba a, a la gente que vivía en el lugar, así que también es, es digamos, llamativo, ¿no?, porque por ahí nosotros... Eh, cuando nos fuimos enterando un poco de este tema eh, la, la garza es conocida justamente digamos por los personajes que tiene una gaza que que está hace poco digamos y que que trata su eslogan digamos la gaza argentina qué sé yo y por otro lado este avanza así digamos no esta cara que, que no se ve y que muchos de los medios no cuentan y es importante este retomar también que en el marco de esta usurpación de tierras de del empresario sosteniido en, en, en santiago del estero eh, en el marco de, de esa usurpación de ese empleo de este, para de corta paramilitar murieron dos personas no es cierto murieron dos integrantes de moncast en el año 2011 Cristian Ferreira y manuel galbván que bueno fue parte de este eh, te corto porque estamos nuevamente con gloria Dale, eh, hola gloria nos podés escuchar <risa> sí que es, bueno sé sí. Todo en el tema acá por ahí en el campo la señal es media media complicada en lo bueno que estaba hablando que este que hablando solo o directamente decir qué pasó nada ¿no? así que pero bueno son cosas que pasan y espero los los oyentes sepan disculpar. este y aprovecho, ¿no? para en este cortecito aproveché ahí este un saludo, ¿no? para mi compañero este Miguel Fontal dice que que está escuchando, ¿no? Así que un, un abrazo grande para este compañero militante luchador también no como es el, el más conocido pici que le decimos a nosotros y compañero mi así que un saludo para para Fiia aprovechamos mira justo en de corte llegaron un mensajitos para para decir que nos están escuchando no nosotros no es muy yada a la vez que nos escuchamos salir al aire por por el tema de, de la comunicación acá el tema de los medios como vos bien estaban diciendo el tema de los medios para, para nosotros difícil difícil que se nos difunda no así que agradecerle a ustedes a esta radio de que que saque la difusión no de lo que nosotros vivimos este día a día no los, los campesinos los, los pequeños productores de no solo de la provincia de Jujuy sino como también estabas nombrando a nuestro compañero miguel a nuestro compañero cristian no que fue que fueron asesinados también por defender sus derechos por por defender su territorio como como lo hacemos día a día ¿no? desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos peleando y defendiendo nuestros derechos que mínimamente nos reconozcan no que son digamos que nos respeten como como pequeños productores como campesinos bueno, Hola Gloria si sí, te estábamos escuchando eh, bueno ya para ir cerrando un poco no sé si querés comentar algo más o bueno nosotros vamos a estar seguramente comunicándonos con vos sabemos que como me mencionaba recién que, que la señora en el campo cuesta y que quizás también teners eh actividades no sí sí este bueno, yo agradecerle como bien decía a ustedes por difundir no nuestra lucha que que no es solo nuestra sino que es de todo el que vive en la ciudad también tiene que aprender a luchar y a pelear por por ayudarnos a defender o defender ellos porque si bien digamos desmontan en Palma palmasora, pero no afecta solamente al territorio. De palmasola sino también a las grandes ciudades y por eso es que después se va viendo también nos vamos viendo por el tema del del cambio de clima esas cosas no La afecta directamente quizás en dejarlo de sin, sin tener un lugar donde vivir donde producir, pero a la gente de la ciudad le afecta porque también lo que consumen en las grandes ciudades la gran la gran parte de lo que se consume lo producimos nosotros acá con mucho con mucho amor porque eso no que también a la militancia y a la lucha hay que ponerle mucho amor y es lo que hacemos nosotros día a día nuestras familias campesina nuestras familias este originarias lo que hacen día a día es producir el alimento sano y con mucho amor para que llegue a las mesas de cada de cada de cada este consumidor en sus sus mesas no así que eso agradecerle a ustedes y esperemos que que esto no no se termine que sigan difundiendo no solo ustedes sino que que se contagie no otros medios, ya que hoy por hoy es difícil la, el tema de los medios, porque te muestran otra otra realidad que es totalmente diferente del mismo día a día. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. En otro momento seguramente nos estaremos comunicando para ver cómo, cómo avanza esta cuestión. Y, bueno, un saludo desde acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Gloria, este bueno contándonos la lucha que están llevando adelante. ¿Le parece que escuchemos un poco de música y volvemos con el segundo bloque? Sí. mañana El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes A doce horas Por radio no Nadie haciendo no, no. La Policía la. la. la. la. Las radios de la RNNA Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De diez a doce horas www.un.org yes'. enredando las mañanas. volvemos ahí después de escuchar un poquito de música Panza siempre nos regala buena música recién estábamos hablando con Cérez y le decimos que nos avisamos que hace frío en Jujuy por ejemplo sí, bueno está haciendo mucho frío eh, está haciendo mucho frío estamos con la ventana cerrada hay mucha gente en el estudio así que no está estamos entrando está en calor, calor ¿no? mano, así es espero que sea calor nada más no bueno un detalle de color eh, vamos a seguir aquí desarrollando color oscuro. color oscuro ¿cómo? color oscuro bien, este vamos aquí desarrollando el enredando eh, le mandamos un saludo a Pichi también que lo está escuchando y sabemos que nos está escuchando eh, continuamos con el próximo bloque ¿les parece o tienen algo para contar ahora? comencemos ¿Sí? ¿Cómo es ¿Cómo es? Dale. son las 11 y 44 la gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer, digamos, en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos nos buscan, nos linkan, nos deja algún mensaje o alguna noticia, también se pueden pueden entrar a la página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 está pagado desde el mes de noviembre y así ha sido fijado por lo anterior en un salario inicial 2000, para el, aquel profesor universitario que tiene a cargo un curso en muchas universidades del país con más de 100 compañeros estudiantes pero también está en lucha desde eh, diciembre del año pasado una lucha que ha copado una situación no, que se porteña o sea la crema innata del capital financiero de este país a los cortes, una lucha muy a la vida de los compañeros que ha llevado hasta la victoria del 33% a romper el techo salarial de 25 pero también decimos que es una rama una de las ramas de producción más favorecida de producción para llamarla de alguna manera más favorecida porque hoy nomos solo en la operación del dólar cultural que con las arcs y las ceiaderras y los bancos más de 70 millones lo para los compañeros reclamar parte en este botín del capital financiero que cobra el 8% anual de tasa de interés al sistema y que se lleva a voz a tu tarjeta de crédito un 100% o a las pymes que lo descubiertan los bancos al 70% se están estimando las producciones de trabajo nacional el sistema financiero y los compañeros pueden reclamar con justicia un salario igual a la las familias.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 el presupuesto, el 90% del presupuesto son salarios, pero trabajadores docente no docente no y resta de los estudiantes. Esa es la realidad del presupuesto universitario. No hay presupuesto universitario para obra, para comunicación, para creación universitaria. El presupuesto entero se va a ensalar. Eso significa que la mejor manera de defender el presupuesto universitario primero que nada, luchar por ensalar. Eso va a ser incrementar eh, no solo el presupuesto en términos nominales, sino también en abrigas vacantes. Lo que necesitamos es por ejemplo, allí se está discontinuando en la Universidad Nacional de Cucú y un proyecto por eso San Pedro, que tenía eh, una posibilidad de hacer un curso de extensión y en, en ampliación de la Universidad Nacional de Cucú y ese municipio, y el recorte presupuestario ha hecho que caiga esa oferta a la comunidad de San Pedro por parte de la Universidad de Cucú. Ese recorte también se ha visualizado que eh, se está tirando menos, el 10% menos de las partidas para sueldos eh, y cargas sociales lo cual va a haber progresivamente nuestras obras sociales, las cuales, como no tienen ayuda del Tesoro Nacional ni de los Tesoros Prenunciados, como son el resto de las obras sociales del Estado, están eh, aumentando los posseguros y los ítems que nos cobran cada lugar, por tanto se nos ha estimado el valor de la organización y por otro lado valores nominales, para poder financiar nosotros mismos nuestras propias obras sociales. Pero además de eso, el presupuesto se ha congelado. ¿Eso qué significa? Que frente a los tarifazos, que en todas las provincias se ha descargado sobre la luz el GAN, Eh, y el transporte, hoy hay menos eh, fondos para el combustible, hay menos fondos para el funcionamiento directo de las universidades, ya o sea, que tienen la misma partida que el año pasado cuando la tarifa va el doble o el triple de lo que valía. Esto evidentemente está quedando, aunque sin financiamiento del presupuesto, y nosotros por eso exigimos el inmediato aumento presupuestario, y esta es una tarea que debe darse el Congreso de la Nación, y por eso el jueves, eh, vamos a sesionar el secretario, el secretario general frente al Congreso, pidiendo por nuestros salarios y por el mayor presupuesto para donde al día jueguen.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 no sé si han a la noticia, la apertura a un registro de rompehuelgas, llamando a cualquiera de las clases, porque hace 56 días que están demorando, como ya que hay ciertos gobiernos, cualquiera sea el color político, en el caso de del FPV, que está dispuesto a quebrar antes que nada eh, la huelga, echar a los dirigentes de los trabajadores e imponer el ajuste en la educación. Nosotros esto lo recibimos con ter terrible dureza y por eso hemos estado de varias veces en Ushuaia acompañando a los trabajadores docentes que los trabajadores estatales contra la justicia tradicional Lo mismo hicimos el 4 de abril cuando paró la cetera después de nueve años donde nuestro sindicato de la Conal Histórica acompañó ese paro a nivel nacional eh, justamente en Defensa de la Educación Pública en Santiago del Estero que tuvo un mes en clase el sur del gobierno de Cambiemos en, en Mendoza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 que fueron a reivindicar, a movilizarse al Ministerio del Trabajo para pedir su aumento. La Conado Histórica actuó en estos tres momentos históricos y por eso reclama el paro nacional para derrotar el ajuste. Antonio, ustedes están por la aplicación efectiva de los convenios de trabajo. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Cómo están funcionando estos convenios? Bueno, los rectores universitarios que tienen la comportarse como señores feudales en cada uno de sus lugares.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 en la docencia universitaria, en la universidad pública, tiene el derecho a pasar a planta permanente de hacer un trabajo precario con contratos cuatrimestrales, semestrales o anuales, como era la práctica habitual hasta este momento. Esta conquista no estamos dispuestos a y es por eso la segunda reivindicación que tiene nuestra huelga, que es la, de la aplicación inmediata del convenio colectivo y la estabilidad laboral para todos los compañeros. Eh, Antonio, sabemos, eh, bueno, a partir también de las mismas prácticas, que ha llevado Macri cuando estaba en la Cava, que hay una eh, una una ideología no liberalizante y una tendencia hacia la privatización. Eh, ¿Cuáles son las previsiones, o eh, desde el ámbito universitario, cuáles son las previsiones o los lineamientos que a este respecto observan ustedes respecto de la política nacional? Yo, yo primero que nada te agradezco la budeza de la pregunta. Y el lema de nuestra campaña es la siguiente. A 100 años de la reforma no puede ser que tengamos aún vigente una ley del menemismo. Porque la ley que rige las universidades, ni siquiera de Macri, viene desde Menem hace 21 años y la aplicaron y sostuvieron todos los gobiernos. Esa es la ley que privatiza y permitió que existan más de 70 universidades privadas ah. dentro del país que han ingresado su matrícula proporcionalmente mucho más rápida de la universidad pública, a pesar del costo este eh, que permite la mercantilización, eso significa, yo sé que es un tema sensible en Jujuy, pero la verdad es que no hay que dejar de decir lo que la minería contaminante de la alumbría, haya sido parte del financiamiento de las, de, de, las eh, universidades públicas, exactamente, ha entrado como parte de los negocios, nosotros eh, avalando el sistema universitario, no los trabajadores, sino los rectores, Eh, el financiamiento de la minería contaminante pues que se ha quedado comprobada a tal nivel que no se habla de la cláusula del verdadero y ahora que hacer con los compañeros mineros que quedan de esto esta ley es nefasta y nosotros exigimos la derogación para terminar con el proceso que el banco mundial y la organización mundial de comercio tratan a la educación, no como un derecho humano sino como una mercancía más queremos terminar con la mercantilización y la privatización del sistema universitario y para eso debemos derrotar esta ley meninista Como paradoja le cuento aquí a la audiencia que, que, que intentó estar el secretario de Políticas Universitarias de la época de los hermanos González de Hoy el rector de la Universidad de Río Negro ya ha despedido en pocas semanas a 14 compañeros de la sede atlántica de IETMA pues no cumpliendo el convenio colectivo de trabajo. O sea, los rectores, eh, no es solo, en el, en el caso específico de la universidad, no es solo de qué gobierno viene ni de qué color político tienen. Rostan en los cargos y siguen aplicando la misma salentidad Sí, sí, Antonio, eh, bueno, ya para ir cerrando Te queríamos eh, preguntar eh, ¿Cuáles son las actividades eh, propuestas? Sabemos que es una semana de paro Pero también hay, ah, hay clases públicas eh, Y sí, como sí. mencionabas la actividad del jueves ¿Podrías un poco profundizar o comentarnos bien? ¿Cómo de... no? Mirá, en, en todo el país lo primero que decimos Es que eh, la importancia que le da el ministro Un de educación es nula es que llenó la boca diciendo Que lo que quería era más días de clases Nosotros le informamos ya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 Nuestra de una semana y el resto de los grandes docentes de 48 horas y donde vamos a conversar seguramente el 29 el viernes 29 junto al conjunto del movimiento obrero una masiva movilización frente al monumento al trabajo acá en la ciudad de Buenos Aires en Independencia y Pasión Colón para manifestar nuestro nuestros reclamos de salarios, convenios, de del impuesto a las ganancias, contra los despidos y junto al movimiento obrero para derrotar el Antonio, te agradecemos la comunicación y, la, y tu tiempo para esta entrevista, muy interesante los datos que nos has aportado eh te recomendamos mucha fuerza para la, la la lucha de esta semana y para la continuidad también de esa lucha seguramente nos vamos a estar comunicando para para darle continuidad a, a esta situación, muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia por darme su precioso tiempo muchas gracias Antonio así ahí pasa Antonio Roselo Eh les parece que escuchamos un poquito de música y ¿Con qué no vas a amenizar pancho con qué no vas a amenizar esta mañana ahí va. las mañana. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes a doce horas por radio. La mañana suena con la de la clave, de la radio. Las radios la radio de la RNNA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de diez a doce horas. www.rnna. canal o menú Bueno, eh, volvemos al aire sin nuestro columnista de Estrella, que está momentáneamente eh, impedido de participar eh, en el piso. Eh, seguramente nos debe estar escuchando allá, esté donde esté. Seguimos eh, eh, bueno. en la mañana, enredando las mañanas desde, desde Radio Pueblo, desde Salsa de Jujuy, en una mañana muy fría, pero eh, calentita. Así es y vamos a retomar un poquito ¿no? este, la entrevista de recién del bloque anterior estábamos con Antonio Roseló, secretario del Junto de la Conado Histórica, quien nos comentaba el panorama eh, sobre el paro de esta semana, no recordemos que la Conado Histórica está llevando adelante un paro por estos cinco días, por esta semana, en la que se van a realizar sucesivas actividades en lo que tienen que ver con cortes este, clases públicas Y también nos comentaba el marco económico este, y social en el que se desenvolve toda esta medida de lucha que bueno está afectando no solo a los docentes de Buenos Aires, sino a todas las provincias que el conflicto aún no encuentra solución, eh, ya que los este, gobiernos, tanto provinciales como a nivel nacional, eh, continúan con esto con estas medidas económicas madras en cuanto a los sueldos de los docentes. Un aspecto muy interesante y y, y, y que verdaderamente y, y lo más que lo digo eh, nos dejó impresionado ¿no? este la realidad que contaba Roselo eh nos dejó impresionado primero que la que la contaa porque muchas veces este y, y, y esto es este un reconocimiento digamos hacia hacia el enorme conocimiento que demostró de la realidad en cada una de las provincias y eso es un aspecto que a veces es muy poco frecuente, no a veces eh, desgraciadamente se centra eh, eh, eh, ya sea en Buenos Aires o en las provincias centrales determinadas discusiones o determinadas luchas, evidentemente por, por la importancia económica relativa que tienen respecto al resto del país, pero se olvida a veces la realidad eh, eh, del docente, del trabajador en general en otros ámbitos. Y, y, y muy gratamente, por lo menos a mí, eh, muy gratamente me sorprendió la el conocimiento y, y la realidad que nos marcaba roselo en los distintas en las distintas provincias del país de ¿no? la realidad laboral y, y la realidad que eh, eh, eh, cómo podríamos decirla terrible porque eh, no estamos hablando estamos hablando de docente universitario estamos hablando de lo que eh, es la formación de, de toda una generación no de, de eh, aumentar la, la calidad del trabajador, aumentar la calidad del trabajo, aumentar la calidad de la producción, este y sin embargo es a este ámbito al que se está atacando algo que obviamente tiene detrás sus intereses, y su porqué, ¿no? y es, eh, como él decía, ha sido eh, eh, una característica, sobre todo nosotros, que como movimiento social también nacemos hace los 90, y ha sido una característica predominante en los 90 ¿no? este, la pauperización de la mano de obra para luego pauperizarla más y, y la transformación de Argentina en eh, los 30 se hablaba del granero del mundo hoy Macri habla del, super, del supermercado del mundo que sería algo así como un granero pero con una caja registradora más moderna en ese sentido este resulta importante hacer la lectura en el, en el caso de este, cuando vos le preguntabas y él te daba cuenta de la, la, la actualidad de la educación, ¿no? y la perspectiva que muestra el gobierno nacional tras las medidas que toma eh, del detrimento de la educación pública este, y cómo ha, de alguna manera, eh, dado lugar a que este, tanto el gobierno anterior como este gobierno den paso a un avance de la educación privada Hacer la lectura eh, sobre qué importancia le dan, ¿no es cierto?, del gobierno a la educación, que aclara se como a nivel nacional eh, están padeciendo eh, tanto lo, los docentes como estudiantes, pero sobre todo la estructura educacional en la Argentina, cómo eh, decae y se va a con todas estas medidas que eh, por ahora no ha visto solución ni medidas efectivas para... este eh, poner un parate del conflicto en mejora de, de una educación de calidad pública y eh, gratuita eh, para el pueblo ¿no es cierto? Y hablando justamente como estábamos hablando recién de las distintas realidades a nivel a nivel nacional y en las distintas provincias nos vamos ahora a Neuquén Vicky. Así es, estamos en comunicación con Germán Zúñiga, quien es abogado eh, en la localidad de eh, el nombre, perdón pues eh por la preocupación de vecinos eh y gente del lugar de la por la minera sau Kapper que está pretendiendo instalar nuevamente eh en la en la localidad hola Germán muy buenos días qué estás muy occida cómo te conocida a la audiencia. eh bueno eh, nos podrías relatar ¿Cómo eh, cómo se ha dado esta situación? Tenemos entendido también que vos también has participado o estás participando de otro intento también de, la, de, de, de, de las mismas mineras de, de insertarse eh, en otro ámbito también eh, geográfico cercano. ¿Nos podrías comentar cómo se ha dado esta situación? Eh, sí, antes que nada, eh, ver, eh, te corrigo una cosa. Yo digo en Zapala, que es el centro de la provincia en Nauquén, Eh, y, bueno, trabajo en, con la gente de Loncopue, eh, también trabajando con la gente de Las Coloraes, que es mi pueblo natal, en donde fue el primer intento aquí en Nauquén de hacer las en el mes de junio del año pasado. Y, bueno, hace en 15 días atrás ya me convocaron a la gente de Chocmalal, que estamos ubicado al norte de la provincia de Nauquén, eh, bastante cerca del límite con Mendoza, para que los acompañen y también les eh, en cierto modo alguna alguna alguna especialmente sobre todo el acompañamiento jurídico. Así que bueno, es, es un campo de de bastante amplio que tengo aquí en Naucam, este y, y bueno, ha sido eh, es un trabajo bastante lindo también, ¿no? Que lo disfruto mucho, sobre todo cuando se van generando movimientos sociales y y organizaciones que van comprometiéndose con la defensa de la vida, ¿no? Claro. La Sandra Cooper es eh, que en la ofensa actividad, el año pasado, en el 2015, en el mes de junio más o menos, cuando cuando nos enteramos por el oficial de la provincia y por un medio regional aquí de bastante alcance, de que uno tenía pensado la idea de explorar eh, en busca de cobre en uno de los cerros eh, cercanos a la localidad de la ciudad. ¿no? Y ese cerro, justamente, es un cerro que se ubica en la cordillera, desde la cordillera, eh, son agentes de muchos cursos de agua que después eh, van abasteciendo a distintas entidad que van este, haciendo su paso de digamos, de la cordiceera de no de, de los sociales ¿no? entonces este la preocupación fue siempre esa de, de la utilización de agua y por un lado por otro lado el alto riesgo de contaminación que se producía en las coloradas el año pasado logramos suspender una audiencia pública que, que se tenía pensado y por Y se había hecho toda la espalda del pueblo porque no se había llevado de información ambiental no se sobre informe era solamente un informe aquí se requiere de estudio de impacto ambiental eh, bueno también fue todo un proceso de concientización y de de información para la comunidad de las rurales que eh, era una comunidad que no tenía mucha información en cuanto a este método no eh, como si bien lo tenía por ejemploloncopu quezá en el dos mil tenía este defendiendo todo un cerro el tres junta. Este contra otra empresa que origen chino primero y posteriormente canadiense eh, bueno después en las cols por ahí la Tenauquén se fortaleció mucho con la lucha que está venía tra los compañeros de aquel eh, con posterioridad la gente de loco y bueno la la mega minería tuvo como su su gran rechazo con la desgracia que que sufrieron los compañeros de ci sat no con con este derrame de ciuro por parte de la barri ahí como que la gente empezó también a, a tomar un poco más de alerta y preocupación y a organizarse y a, y a recubrir todos los tipos de proyectos eh, megamineros, ¿no? La provincia de Nauquén es una de las provincias con mayor cantidad de, de eh, emprendimientos y por lo menos este, eh, eh, ámbito de instalación. Hay eh, alrededor de, de 250 concesiones a estar nombre de una sola familia. Este, y Bueno, es un gobierno que también eh abre las puertas no al modelo extractivista. Ya lo hemos vivido nosotros con Chevron en cuanto al fracking y hoy lo estamos viviendo con eh estas empresas mineras de origen peruana que bueno, tienen un prontuario muy nefasto aquí en en la zona de del del valle de Isla de de, de de donde eh, la gente así vive de la producción que que realiza que trabaja en la tierra, ¿no? Con protestas, con muertes, Y un desprecio tanto por la vida en general como por el ambiente no que justamente son dos cosas que se relacionan profundamente, así que bueno esta, en lo que no ha podido hacer aquí nos cobraba mucho qué porque la gente se movilizó hemos rechazado de plano el proyecto tanto la exploración y lógicamente en posible situación de cob y bueno este año que veníamos medianamente como tranquilos en cuanto a las movilizaciones en cuanto a este, la actividad judicial. En referencia a la a, a, no, a no permitir ingresos de mega minería bueno nos enteramos que, que en chosmart eh, quieren hacer una exploración para encontrar cobre también y bueno trabajar uno los cerros más lindo que tienen que justamente el Cerro taller Así que la semana pasada este bueno conociendo toda la lucha de, de que habíamos llevado adelante en las carreraadas me convocaron los vecinos que se autoconvocaron allí en en chomalal y bueno empezamos a a buscar formas y metodologías prácticas, y si se insiste, en formación y de, de difusión de lo que es este método de explotación minera y, por otro lado, las consecuencias que trae, eh, sumado a, esto a la al productorio que tiene la, la empresa que pretende llegarse hasta allí, hasta el jornal. Así que se contó con la presencia de gente de Longopue, que aquí en Naoquén para nosotros son un referente muy importante porque han sido los primeros que han abierto camino a esta lucha mundial este constante en defensa del ambiente de la vida y en rechazo de todo que no ven esta activista que se propone tanto a nivel provincial como a nivel nacional, así que lógicamente con con toda la fortaleza que uno va tomando en la lucha que van llevando los compañeros a lo largo y de avance del país, ¿no? en el sur, en el norte y como van dando muestras de eh, juntándose, comprometiéndose, este se puede defender la vida. ¿no? Sí, Germán, eh, sabemos que son varios los antecedentes en la provincia de Neuquén que eh, se ha logrado frenar proyectos mineros eh, sin embargo vemos como esta empresa eh, logran avanzar no constantemente eh, en busca de proyecto Quería preguntarle cómo es posible este procedimiento de operaciones a partir del cual eh, las mineras logran avanzar constantemente eh, a pesar eh, de, bueno, de, de la lucha de los autoconvocados Sí, básicamente se da por por, el, por un lado lo veo por el mineral que se pretende buscar y extraer no que son minerales de primera categoría que si uno va a lo que establece el código de Mineros de la nación son minas o minerales o bienes que le pertenecen al estado no entonces aquí se abre todo un, un, un frente de confrontación porque en lo que tengo muchos lugares con comunidades indígenas en donde eh, en cierto modo se contradice la normativa del Código de Minería con lo que eh, implica en cuanto al derecho constitucionario de los pueblos indígenas, no porque los pueblos indígenas no son solamente dueños del, del de la parte nativa del suelo, ¿no? sino también que tienen un profundo vínculo y pertenecen también a ellos la parte del subsuelo, del vuelo y, el, y la parte marítima. ¿no? Entonces hay como una concepción desde el punto de vista indígena que va franca contradicción con lo que no tiene normado el Código de Minería, y básicamente por ese lado ingresa, ¿no?, porque es el Estado el que otorga las condiciones y el que da las autorizaciones, el que inicia los procedimientos administrativos de, de petición de informe de impacto ambiental o de estudio conforme corresponda, este y bueno, y la gente normalmente eh, que se va a ver afectada se entera cuando ya el informe de impacto ambiental está hecho, cuando ya ha habido otras informaciones de otros ámbitos de otras este de otros de otras entidades gubernamentales ya no sea recursos cívicos bosques. entonces eh lógicamente aquí hay una clara incidencia y gerencia por parte del estado no porque si el estado provincial en este caso no autorizaría o no viviera la concesión a las empresas mente no estaríamos hablando de de proyectos o de emprendimientos eh, mega meters no el que es lo que lo que más este, preocupa en este caso entonces eh, el hecho de que se sigan dando proyectos y que se sigan dando concesiones yo no veo por claro no que que es el estado el que a través de, de una norma que en principio lo legitima es el que empieza a dar las concesiones a las empresas y, y esto que lleva a que, que la, las personas que viven en los sectores donde hay o donde hay posibilidad de descubrir estos bienes ¿eh? se vean afectadas pero a su vez se, eh, enteran o se enteran eh, sobre la marcha cuando ya está todo prácticamente este desarrollado, ¿no? Entonces, esa es la gran la gran lucha y también la gran necesidad de estar atento a las este a la manera que establece el gobierno, ¿no? porque por otro lado, el único medio que establece para la publicidad de estos actos es el boletín oficial que se publica por internet. Entonces, eh, convengamos si eso somos realistas. Nadie de nosotros está todos los viernes, por ejemplo, acá en Nauclema muy pocos ...mirando a ver qué dice... Este, inicial, entonces, este, ...y más sobre todo... En, ...en lugares rurales... ...en donde ni siquiera hay energía eléctrica... ...así que es una... ...es una situación compleja, ¿no?... ...la que se vive... ...y de eso, lógicamente, el Estado... este ...aprovecha y saca su su raíz... ...y su conveniencia, ¿no?... Germán, para ir un poco redondeando la nota... ...nos podrías comentar... Eh, ...bueno, ya comentaste... Eh, ...qué pasos eh, tomó la comunidad... Eh, ¿Nos podrías comentar cuáles son los próximos pasos que tienen en carpeta? Bueno, nosotros, a ver, eh, te voy contando en cuanto a los proyectos eh, donde yo que interviniendo como abogado. En el caso del ONCOPUE, eh, yo estoy representando como podrán ajustes a Morales. Ahí tenemos, junto con otro colega, el doctor Hendricks, que fue el quien inició las acciones, eh, eh, una acción de nulidad contra el contrato Mineri de una empresa con, con el Estado, por con bueno, la empresa estatal, justamente con Cormini, justamente porque no se respetó el derecho a la consulta, que establece el 169, la Organización Internacional del Trabajo. Paralelamente se habían parado las audiencias a través de los amparos. Hoy está tramitando en uno de los juzgados de la capital provincial, este en etapa, obviamente, sabe de víspera de entrar a un alegato, Eh, y con una captura dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que ordena la suspensión de toda audiencia pública y de acto administrativo en referencia a este proyecto. Eh, lógicamente la audiencia se sigue movilizando y está alerta, ¿no? En cuanto al tema de las coloradas, en donde también estoy actuando como la Asamblea, este, hemos logrado suspender el año pasado la audiencia pública con dos amparos, un amparo más de carácter ambiental presentado por los vecinos de las coloradas Por otro, amparo más de carácter eh, eh, consuetudinario y, y fund de derechos indígenas por la carencia también de consulta previa, libre e informada a los pueblos, porque muchas las comunidades del departamento de San Luis deberían eh, de llevar adelante ese proyecto claramente afectado. Y, efectivamente, presentamos un reclamo administrativo del gobierno, que todavía no hemos tenido respuesta y ya se están dentro los plazos, y tenemos preparados las comunidades, reclamo, justamente haciendo ingratir la carencia de falta de consulta, que el Estado, a través de los del Secretario de Ambiente de la provincia, lo ha reconocido en una reunión que ha quedado labrado en acta Y en cuanto al proyecto más nuevo, es el tema del de, hecho malal, bueno, estamos en la etapa, casi por decirlo, preliminar de este proceso, así que ahora las acciones que estamos haciendo es concientizar a la comunidad, llevando información a los crianceros, zona del norte de se caracteriza por por una zona de de grandes de cri y también eh, trabajar la tierra. Este incluso hay una fiesta nacional muy importante la fiesta de los crianceros, eh, se le brinda justamente homenaje a los crianceros, así que en, estamos como recién empezando en esta zona de Tlaxmalal, este concientizando a la gente, generando la, la la mayor información para que después la gente pueda decidir, ¿no? Y seguramente también iremos delineando alguna acción judicial a medida que, que esto se está avanzando eh, para, para poder eh, evitar cualquier proyecto, tanto de exploración y sobre todo de explotación en, en, en el cerro Caicayel. Que, bueno, este es el panorama que tenemos a nivel provincial, o lo que yo te puedo dar a nivel provincial en, en las causas que estoy interviniendo eh, como abogado por parte de, de comunidades indígenas y de las leas de, de autoconvocados. Muy bien, Germán. Eh, desde el Enredando las Mañanas, este programa de radio seguramente continuaremos en contacto para ver cómo continúa eh, la cuestión. Eh, así que te agradecemos el contacto y seguramente eh, en otro momento estaremos llamando de nuevo. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por haber eh, bueno buscado este contacto también, he hecho esta, esta entrevista. Eh, estoy disponible para cuando ustedes lo requieran, en cuestión de cortes horarios este pero bueno, les agradezco también porque a usted a través de la radio es un elemento importante de, de bueno de llevar la lucha a los distintos rincones y alentarnos entre distintos vecinos que estamos a gran distancia de no, no estamos solos, sino que en muchos lugares somos muchos también que estamos en la misma lucha y la así que les agradezco mucho que tengan un buen resto de jornada y cuando ustedes lo dispongan estaremos en contacto nuevamente Muy bien, hermano, un saludo Buenas tardes y sí, Germán Ituña comentaba la preocupación que hay en Chosmalal en el norte de Neuquén por eh la presencia de la minera Southern Copper que intenta extraer del cerro Kaisaken, como no sé si lo estoy pronunciando bien, eh intentan extraer eh como mencionaba eh, cobre eh, el compañero Germán Ituña tiene es abogado de la Pastoral a Origen como y comentaba también en los casos que tienen eh vinculados no a la defensa del territorio que venimos hablando y los proyectos mineros que atentan contra eh nuestros recursos naturales y contra las poblaciones como mencionaba Germán porque son empresas que no les importa eh, absolutamente nada, como, como ya venimos también hablando de otros empresarios como en el primer bloque con Palma Sola. Así que bueno, no. Bueno, eh nos retiramos a una pancito, cuál es respirando? la música seleccionada? <risa> de la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes a 12 horas por radio las la la la la la la la la la radios de la r n RNNA Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes de 10 a 12 horas www.nambios.com Usando el, el micrófono. Hola, hola. No estaba saliendo. Dije montón de cosas que no salieron al aire. Menos mal. Menos mal. Bueno, eh, arrancamos aquí con no el último bloque. ¿no? En el, el enredando a las mañana son las 11.32. Pasamos nuestro Facebook para los que se quieran comunicar con bueno, nosotros. En nuestra página de Facebook es Colectivo Radio Pueblo. Eh, ahí también nos pueden escuchar. Eh, y si no, en la página de rnma.org. Así es, o si no también nos pueden buscar, este, Red Nacional de Medios Alternativos, eh, nos ponen me gusta y también pueden leer nuestras noticias, si nos quieren acercar alguna información lo pueden hacer, así es, están todos invitados. Vamos a continuar este la, el, con el pautor del día de hoy, eh, vamos a estar hablando con Andrea Ruiz, eh, del gremio, si saben que nos va a estar comentando digamos cuál eh, la lucha que están llevando los docentes en Santiago del Estero, Y también, bueno, sabemos que han sido amenazados, amenazados. Bueno, nos va a contar un poco el panorama aquí de Andrea Ruiz. Hola, Andrea, ¿me escuchás? Hola, sí, buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Jujuy. Hola, hola, sí, ¿te escuchamos? ¿Hola? sí Sí, sí, sí, ¿Pues? te escuchamos. Andrea, eh te queríamos ¿Sí? preguntar, frente al escenario que viene desde hace, desde hace 50 días esta lucha, seguramente que desde hace más tiempo, pero eh, la protesta viene desde hace 50 días, días en los que han sucedido este un montón de cosas, eh, desde marchas hasta el encadenamiento de, de las docentes frente a la Casa de Gobierno, en la Catedral, los aprietes que han recibido ustedes, la represión... De uno de los de uno de los participantes sí. eh, frente a toda esta realidad eh, convulsionada y violenta eh, como respuesta desde el gobierno hacia la protesta que llevan adelante totalmente legítima eh, ¿cómo está la situación hoy eh, frente incluso a la represión que han sufrido el, la semana pasada en, el, en, en lo que fue la marcha ¿no es cierto? ¿cuál es este, sí. la situación hoy en día? Bueno hoy se sigue en asambleas permanentes y el gobierno ha tomado diferentes medidas como ustedes decían aquí el gobierno en Santiago del Estero ha comenzado a a mandar amenazar directamente contra contra los dirigentes de la de lo, los dirigentes de la lucha docente. luego ha sacado los diarios los recibos de sueldo, escrachando a los docentes. Que trabajan con el propiope horario diciendo que cobraban un salario muy alto no tenían por qué estar en la lucha hacía que bien desprestigera los docentes luego directamente sacaban volantes y todo esto tiraban en la calle diciendo que lo iban a ir a buscar a cada uno de los docentes llamándolos tirándonos de cabecilla a cada uno de nosotros lo que ha haceba que la lucha se se a se cruzce cada vez más lo, la lucha. Esta semana ha sido importante porque, como no ha vuelto, hay focos muy importantes de pago en el interior de la provincia, uno de los más fuertes. pero El resto de las naturas, coloniadoras, todo eso, siguen de pago. Y el resto de la provincia ha ido volviendo paulatinamente a las clases, pero no ha dejado de movilizarse y de participar en cada acción docente. Y el gobierno a esos lugares ha mandado, se llaman interventores pedagógicos. ¿Qué eh, son docentes fuertemente ligados al gobierno que van y quieren dictar clases en lugar de los docentes que hacen para Dictar clases y los docentes, acompañados principalmente de toda la comunidad educativa y de los padres, de los alumnos, principalmente han tomado las escuelas y, y ya no han dejado pasar a ningún interventor pedagógico. Allá en Añatucha, como las docentes la encadenaron una de coloniadora, otra de Ximilí, otra de Añatucha, se han ido turnando porque una directamente se ha descompensado y ha utilizado eso también el gobierno a su favor, ha sacado toda una entrevista cortada y dejando... eh bien parado al gobierno y que esa docente se iba conforme con todo han hecho todas las altimañas posibles y han utilizado de comunicación a su favor ahora si bien ha una docente en la catedral de Chimilí los padres han tomado esas escuelas y no han dejado pasar a los interventores pedagógicos y después eh, pero esa docente encadenada está en huelga de antes y la, hay otros docentes que están encadenados frente a casa de gobierno Hemos sufrido una suerte de militarización de toda la provincia en todo este tiempo porque estamos totalmente controlados en cada calle, vallas y policías por todos lados que no, no, no te dejan este, ejercer ni el ni tránsito y los comerciantes han comenzado a, a ofuscarse por toda esta situación. Eso ha logrado también que que los docentes no solamente tengan el apoyo de... De, de los padres y no de todos los comercios que donan para el dinero para la lucha para los popular para los docentes para que se trasladen. cuando queríamos hacer las marchas en termas, directamente en los días de que tienen los eventos internacionales del gobierno este eh, ninguna empresa de colectivo nos quería llevar era impresionante cómo se movía el gobierno para eh tirar abajo todo esto pero no les ha servido de nada porque la lucha docente ha servido ahora el 29 vamos a una marcha provincial otra vez eh, y vamos a continuar con esas medidas en la asamblea se está discutiendo si volvemos a clase y en julio retomamos otra vez paro por tiempo indeterminado y ahora queremos ver este, cómo seguimos estos días porque el paro no se puede levantar mientras las docentes sigan en la nada, nada eso es lo que se ha resuelto en la última asamblea Y nosotros queremos seguir este dándole más ímpe por la marcha desde cada lugar en cada en cada rincón de la provincia, porque los docentes aquí no han bajado no han bajado para nada los brazos nada los amedrentados nada los los ha los ha condicionado para o sea, que ponga estasmovidas cada vez más fuertes no andrea eh, muy buenos días, en historia de salud te quería preguntar buenas ideas. Qué... Eh, puntualmente, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? Sabemos que en 50 días ya con, con medidas de fuerza y con toda la, la situación claro. violenta que están viviendo ¿se ¿sí ha habido algún tipo de respuesta eh, frente al reclamo? ¿Algo concreto? No, directamente ellos este de un sector docente de un gremio este que estaba al principio en la lucha Cisadoc, otro gremio de aquí de Santiago del Estero ha ido a dialogar con el gobierno ¿no? y se ha bajado de la lucha y directamente han dialogado con ellos pero no han dado ninguna no respuesta porque recién estaban interiorizando del tema después de más de un mes de paro o cuando entrábamos a casa de gobierno nos decían que recién se estaban enterando las tortas y pedidos de, la, dos, de audiencia que teníamos o si sea, ha sido un y una falsa total hacia la situación del desbarajuste de educativo y el hundimiento presupuestario en que se encuentre la educación en la provincia Para coronarla y ponerle la frutillita a la torta, este el fin de semana han renunciado todos los que todos lo ocupen de los docentes con que han anunciado con bombos y platillos que se abrieron el en el Santiago del Estero. No había ni nada en la provincia, ni edificio, ni nada. Han hecho un examen de ingreso y ahora salen renunciando todo en la Universidad Nacional. Esa es la respuesta del gobierno. Me parece que cada vez es ir achicando el presupuesto educativo, y será claro eso, porque plata para educación no hay, para los fondos muy si hay. Plata para educación no hay, pero sí para el MotoGP de Zamora. Este, y para dar una respuesta a los docentes y recibirlos, no tienen plata, pero sí para recibir a los grandes corredores de autos y sacarse fotos con ellos. Me parece que no están dando una respuesta que dé una solución al conjunto de los trabajadores, los gestos, al conjunto de la de la población en de Santiago del Estero. Aparte de eso, aquí nos dejamos la semana pasada junto a los docentes que ha plegado el sector de eh, la Secretaría de Agricultura Familiar, que hay 95 despedidos, y tres de la afca aquí en Santiago del Estero. Entonces, estamos viendo que por todos lados, no solamente los docentes están sufriendo la justa, sino también los trabajadores de otros sectores de la provincia. Y eso hace que el gobierno este cada vez este se encaprice más y diga no, aquí se hace lo que yo quiero cuando en realidad el no está dando una respuesta inmediata ni nada. Pues, lo único que hemos conseguido los docentes en estos días es que para el albinando con, con el aumento tendríamos esa, igual seguimos estando en el a nivel nacional seríamos la provincia que menos básico cobra, 2.900 pesos, y para el aguinaldo se blanquearían 6 de las 7 cifras en negro que teníamos solamente para el aguinaldo. Y luego se armaría una especie de nueva nuevo índice salarial para todos los docentes que, que no llevamos a los 100, 181 puntos, ...o sean los docentes con cargos como auxiliar de secretaría... ...los que trabajamos ahí... ...preceptores, bebé desde el nivel terciario bibliotecario... ...de eso que es un número muy grande en la provincia... ...que hacen a la, a la educación. Andrea, agradecemos este, la oportunidad, bueno... ...de haber podido eh, este, entrevistarte... Es, ...nos parece un tema muy importante porque eh, hay, hay una realidad bastante agobiante en Santiago del Estero y no suele aparecer en, en, en los grandes medios así que eh, eh, estaremos seguramente haciendo continuidad del tema bueno, esto mismo, es una continuidad recordemos que ahora eh, en, en los hermandos que hacíamos los días martes, este, nos pudimos entrevistar por primera vez eh, y estaremos seguramente llamando entonces más adelante para, para ver cómo se desarrolla esta importante lucha que están llevando Bueno, muchas gracias a ustedes y esto nos sirve muchísimo para difundir porque ustedes mismos este, están diciendo y todos lo sabemos que los medios nacionales no cubren estas noticias, nos han este ningunado prácticamente y los medios provinciales directamente sacan lo que dice el gobierno no y pergibuerta lo que decimos nosotros. Así que los docentes seguimos en lucha y queremos movilizarnos este 29-OT nuevamente, una marcha masiva en Santiago del Estero, porque no queremos bajar los brazos, y no lo vamos a bajar. Muchas gracias a ustedes por difundir la lucha docente de Santiago del Estero. Al contrario, muchas gracias. Ahí pasó Andrea Cruz Ruiz por el Enredando. este Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con el último bloque del Enredando de las mañanas de los estudios de Radio Pueblo aquí en Jujuy.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 porque se han, o sea nosotros no queríamos que se que emitió vuelva de esta manera queríamos que vuelva pues, todo un señor hombre y derecho y derecho en lo cual bueno este las noticias no fue no fueron las que nosotros esperábamos hola daniela nos escucható sí es, sí eso un... Eh, ¿Por qué un poquito podrías continuar con lo que nos venías comentando? eh Que nosotros lo esperamos a él, no de este derecho. No esperamos una noticia eh, de esta manera. No queríamos recibirlo en casa de esta manera. Su familia, sus hermanas, sus hermanos, la familia muy triste, con mucho dolor. Pero también a la vez es una alegría de que él esté acá. Porque ya sabíamos que podría ser posible esto. Pero es una mesa de emociones para nuestra eh, nos podés contar un poco hacer una, una breve semblanza puesto que nos vamos quedando sin tiempo pero nos podrías hacer una breve semblanza de, de eh, eh, cuál, es, cuál cómo eran ¿no? cómo era leopoldo cuáles eran sus eh, sus anhelos sus objetivos sus prioridades sus en tiempos. Fin?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 eh mamá que necesita eh pues tengo que comer de sus amigos de lo que era él, un buen muchacho, un muchacho que que no estaba de acuerdo con con todo lo que estaba pasando en esa época, todo por ser un, un muchacho eh, correcto, que interior era un muchacho correcto, que quería que que todos se entendien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 ninguno, ninguno se comió, él se tuvo una versión de que se iba a, a Bolivia, que tenía familia en Bolivia, por eso no regresaba. Y nosotros sabíamos que, que si él hubiese tenido su familia, él lo primero que dice, él es, decir mamá, estoy bien. Y ahí como que a nosotros también se nos derrumbaba de una parte porque sabíamos que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 quiénes están presentes cómo se cómo se está viviendo esa esta, esta restitución no y en este momento el después se encuentra en la sala ve de, de de un barrio acá de, de san Pedro barrio belgrano eh para que sea despedido con por sus compañeros que lo puedan visitar la gente que se quiera acercar eh la familia estaba ahí con oratorios de en, en su casa eh los llevaron a su casa lo lo velaron hecho ante su familia así que ahora es un velatorio a puerta abierta para que quiera estar mañana van a ser este llevada al cementerio a las once y veinte de la mañana y bueno este eh, agradecemos la, la la posibilidad de de de poder compartir estos estos intensos momentos.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 compañero detenido desaparecido de San Pedro de Jujuy Muchísimas gracias a ustedes Al contrario Ahí pasaba en comunicación Andrea Ruiz desde San Pedro, no quisimos extender mucho porque sabemos que es un momento difícil, como ella comentaba está con un con una contradicción de emociones en verdad el caso de Leopoldo se conoció hace poco y como mencionaba Andrea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 ahí está movilización más allá de quien la convoque, ¿no? Así es, eh y es una jornada, bueno, también de muchos eh va, es una semana con mucho movimiento, como esta mañana estuvimos eh también bastante movidita, eh, pero eh, pudimos eh menos mal, gracias eh, a los entrevistados... poder abordar las visitas temáticas que teníamos para hoy. Eh bueno, no sé si quieren que las recordemos, pero bueno, estuvimos hablando en un primer momento con Gloria Mamani por el tema de usurpación de tierras. Eh, vinculados a empresarios de Manaos y CRAM que luego hablamos eh, con Antonio Roseló por el, el conflicto también universitario y la, la semana de lucha que van a llevar a cabo que se inicia eh, el día de hoy luego hablamos con Germán Zúñiga eh, desde Neuquén por eh, la amenaza no de una de, de la instalación de la minera Southern Copper en Chosmalal en la localidad de Loncopues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 ¿Tres? ¿Cuatro minutos? Eh, no, bueno, bien. tenemos la eh, tenemos aquí una diferencia entre la computadora de la Bichon, la computadora de la máquina, ¿cuál de la le vamos a creer? A la de la máquina. Claro. Entonces, sí. tenemos tenemos aquí cuatro minutitos, tres ¿La minutos. ¿Es verdad que nos ponemos a cantar los cuatro minutos y rellenamos el programa? La semana pasada nos pasamos, por eso ahora por nos pasamos por eso vamos ahora dijimos, vamos, vamos, eh, vamos a acelerar, vamos a acelerar. Estuvimos, eh, bueno...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 Entonces, eh, bueno, la cuestión de poder, eh, eh, que todo eso puede entrar en un enredando, nos exige seguramente estar con los tiempos siempre juntos, ¿no? gracias y bueno, nosotros vamos a ir cerrando, mandamos un saludo a todos los medios que están le este programa. También, bueno, queremos agradecerles, aquí están fuera de los micrófonos, Pancho, Cavi, eh, Johnny, bueno. El Mono, que sin ellos tampoco... Pachi poder... allá, en, Pachi. en San Pedro, mm -hmm. acompañando... Este, la restitución de los restos de Navarro ahí está el mono haciendo señas también, no va a salir igual <ríe> este bueno, les parece que eh, nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene mañana continúen enredando a las 10 de la mañana por nos despedimos entonces hasta la chulada de esta tierra muele más muele más la de maíz un milagro de sus manos, amarillo, amarillo, brillo, brillo. En cenar, cenar se lleva de oro, de oro tierno, de oro tierno, de maíz. En cenar, en se lleva de oro, de oro tierno, de oro tierno, de maíz.